No, no, no, no, no, no. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? por el record ¿no? alto plano si así se lo agarraron increíble bueno una más